Que aprovechemos la oportunidad. El Fondo Nacional está a un excelente nivel. No tiene nada que enviarle a cualquier orquesta o, o grupo de orfeón. Eh, es, son muy destacados. Eh, tienen una calidad realmente superior. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad que asista la ciudadanía a toda la comuna de Purranque para que pueda presenciar este acto importante para nuestra comuna.